Esta tarde, amigos, les tenemos un, uno de los grandes iconos de la, de la música del siglo pasado. Estamos hablando nada más y nada menos que de James Joseph Brown, James Brown, que fue conocido por su, como el, bueno, de hecho, por el creador del funk y su y su música, pues que, que él abarcó pues, siempre fue el, el soul, el funk y to, toda la música de tipo negra, de origen negro que hubo en el siglo pasado después James Brown, nuestro invitado de esta tarde. Y como decías, un cantante de soul, de pong y desde luego eh, uno de los grandes músicos que fue inclusive llamado como el padrino del soul el Mr. Dinamita o el hermano del soul número uno. De hecho, la revista Rolling Stone lo posiciona en el puesto número 7 de su listado de los más de los 100 más grandes artistas de todos los tiempos. Así pues, estamos hablando de un, un verdadero estrella del siglo pasado. En este caso, el creador del funk, James Brown. Vamos a abrir este programa con la primera pieza de James Brown y el tema que les vamos a presentar para abrir boca es I Go Crazy. Bien, amigos que les pareció para abrir boca esta gran pieza de james brown algo crazy es una de las eh, veces de las que se escuchaba mucho en, en los años en que vivía y cantaba james brown james brown él nace el 3 de mayo de 1933 en Cali en carroonía del sur en el seno de una familia muy pobre de hecho es era tan pobre que pues lo obligó a, a a desempeñar todo tipo de trabajos, pues desde pues, chico fue abandonado por su madre y de esa manera pues probamos que siguió con su padre, que era un trabajador itinerante o vamos, este, eventual, que terminó este, en, en Augusta, en Georgia, en donde una tía pues que regenteaba una fonda que también la, la, la, la le funcionaba como una como un postíbulo, pues ahí se creó él en un ambiente también muy, poquito fuerte, ¿verdad? De esa manera él pues se, se sensibiliza un poco con buenas mucho con la con la vida de, de, la, de la gente pobre de los Estados Unidos sobre todo de la gente de color y eso le sirvió de mucho de inspiración porque mucha de su, de su música es de hecho Es una especie de, de protesta él fue una especie de luchador por los derechos humanos de los negros Y sus temas y son así de en cierta manera, a, a, hacen alusión a, al mundo en que le tocó vivir Pues vamos a escuchar a otro punto otro tema más de James Brown Y el tema que enseguida les vamos a presentar es It's a man, man's world of a man, this is a man but it wouldn't be nothing, nothing, without a woman or a girl, oh, a man needs a woman, a man got to have a woman, he needs a woman or a girl, he needs a woman. you can but a woman he makes a better man man needs a woman man think about anything about but money can't buy him love face the fact you gotta face the fact man needs a woman he needs a woman on that He needs a woman This is de escuchar Es A Man's War Con el gran James Brown James Brown, decíamos, pues Fue un cantante Creador, de hecho, vamos a ir del funk Y su carrera musical, de hecho Él la empieza con Pues con grupos de gospel En 1953 ingresa A los Slighters Que es un grupo de gospel Con el que pues hicieron el primer grupo y fue la primera eh, versión de de gospel y ritmo hamblus que en el en el que él participó y de hecho esa hicieron siguiendo la, la influencia de Louis lord de luis jordan que, que pues, entre otros era uno de los grandes músicos inspiradores de la, de la de la música negra en aquellos tiempos después del tiempo de después de un poco de tiempo del grupo de de James Brown se, se, se denominó The Famous Flamers, para ello en 1954 eh, reemplazan a Little Richard en un escenario en un local de de, Mac, de, de, de Georgia, porque fue como parte de un circuito Chitlin en el que ellos circulaban en las bandas de rhythm and blues y de distintos eh, estados del estudio del país, Lo hacían compartiendo con, con diferentes estilos, de acuerdo con los cantantes, con los músicos que les que acompañaban. En ese caso, Luis Richard, quien grababa entonces en Nueva Orleans, pudo hacerles contacto con su manager, Clint Bradley, y de ahí con con el A&R del sello Clint Federal, que eran de Cincinnati, en Ohio, y con Rob Bass en, en 1955. De hecho, publicaron ese año su primer sencillo, que se llamó Please, Please, Please, El café pues resistido por el gerente o rechazado, se me rechazó por el gerente de King de la marca de la empresa de sello King Federal. Eh, sin embargo, Sage Nathan que pues lo de lo, lo despreciaba porque decía que era muy repetitivo, que la palabra please se repetía mucho y por eso no le no le gustaba mucho el, el, el tema. Pero a pesar de ello, con esta balada de de James Brown que fue un éxito Eh, subió eso rápidamente a número 6 en todas las listas de, de, de, de, de la música de los Estados Unidos así pues estamos amigos en, en presencia pues del primer gran éxito de, de James Brown que fue Please Please y que es eh, enseguida la pieza que vamos a poner a escuchar es Please Please Please Please Please amigos, acabamos de escuchar, eh, quizás que fue el primer éxito de James Brown please, please, please y pues enseguida pues leemos otro tema más, pero antes queremos mandar este, un saludo pues a todos los amigos de que nos están escuchando en Radio Cartón que es eh, por ejemplo Armando Segovia que es el titular, que es titular el creador de este programa que esperemos que pronto esté acá con nosotros un saludo también a, a nuestra programadora de, de, de esta época, de esta Vamos, era eh, Claudia Ramos, que es la que nos pone, en, en, pues, el menú de todo lo que vamos a ver en este programa. En este caso, pues, esta, la idea de presentarles a James Brown viene, pues, de la creatividad de ella. De hecho, amigos, los invitamos a que, si ustedes quieren escuchar algún tema, algún músico, alguna música, pues, nos llamen al teléfono, nos bajen recado en el teléfono, el 33 14 39 38 77. Repito, 33 14 39 38 77 para cualquier sugerencia que hacer en este programa para este programa aquí en radio cartón estaremos muy muy pues eh, muy gustosos de darles el eh, gusto de complacerlos escuchar para que escuchen la música que ustedes deseen así pues ya sea de oncemos de un tipo de música o de un artista de una, de un artista o de una banda en especial Bien, pues siguiendo con un poco con la vida de, de vamos de, de James Brown, podemos decir que a partir de que empezaron sus éxitos ellos eh, eh en su carrera a títulos como I Got Crazy, que fue la primera que escuchamos, en donde también le dan un toque de, G, de de de jazz también y desde luego grandes piezas que tuvieron gran éxito que fueron I got money o la de papas got a new papas got brand a new back que es otro de los grandes éxitos de hecho vamos a escuchar ahorita uno de los grandes éxitos que ellos tuvieron en este en, en, bueno que James Brown en grupo tuvieron y el tema que vamos a escuchar ahorita es get on up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 get on up get up get on up stay on the scene get on up i like a sex machine get on up wait a minute shake your arm then use your palm stay on the scene i like a sex machine you gotta have the feeling sure your bone get it together right on right get up get on up get up get on up, get up. Get on up. Kneeling. You got to get You give him a fever And a cold sweat The way I like it Is the way it is I got mine Don't worry about his Get up Get on up Stay on the scene Get on up Like sex machine Get on up Get up Get on up Get up Get on up, get up. Get on up. Bobby Take him to the bridge. Go ahead. Take him on to the bridge. Take him to the bridge. Take to the bridge? Yeah, take him to the bridge. Take yeah. him to the bridge. Come on. Now. Stay on the scene. Like a sex machine. The way I like it. The way it is. I've got mine. He's got his. Stay on the scene. Like a love machine. Stay on the scene, like a lovin' machine Stay on the scene, I want to cut it off one more time, yeah Go ahead, You want it like you did on the top, fellas Hit it like you did on the top Hit it now Get on up, get on up Get up, get on up, get, up. Get, up. get on up, get on up Stay on the scene, get on up Like a lovin' machine, get on up Eta! Yeah. qué les pareció esa pieza esa extraordinaria de, de James Brown, en sus grandes creaciones entre sus grandes creaciones pues tenemos esa, eh, hay hay más todavía que, que queremos ponerles pero vamos a hacer un poquito acerca, hablar un poquito acerca de los orígenes, el, del estilo de James Brown como decíamos, James Brown fue el creador del funk, el, el funk es un pues fue un, una novedad una especie de aire fresco a la música dulzona que existía en aquellos tiempos en, en la música de la gente de color que, que pues que era más un más, más o menos romántica, más o menos dulzona y que pues eh, le imprime James Brown con su con el funk un, un, un, una herencia urbana que venía de, del jazz y de una polirritmia de ritmos afrocubanos. De hecho, esa polirritmia de ritmos afrocubanos es muy notoria, muy notoria, pues eh, viene con ...con orígenes de rumba... ...y de y de mambo... ...de esa manera el funk se destaca... ...por la acentuación pues de... de ...del pulso de la... ...de la barra y de la diferencia... ...del estándar de los pulsos 2 y 4... ...del upbeat... ...de hecho como dice el músico... ...James Brown de... ...de Peewee Ellis... Pee ...es el documental por ejemplo... ...Sold Deep... ...la línea de... ...de vientos de Cold Sweet... Esa línea de viento fue basada en una línea de un tema del, del cool jazz llamado So What de Miles Davis. También fue relevante en el pues el efecto que en el gigante en el llamado de su música con los movimientos por los derechos civiles de, de los años 60. O sea, somos fue un también un luchador y en eh, Pues parte de su, de, su, de su temática decíamos hace a, a alusión a, a su lucha de hecho eh, vamos a poner una pieza que algunas piezas todavía que tenemos donde hacen asión por lo pronto vamos a escuchar enseguida en, en el, el tema i feel good Bien, amigos, ¿qué les parece esta extraordinaria pieza de So Good del gran James Brown? Platicamos de, acerca de que él fue pues en, en un luchador por los derechos humanos de los negros y precisamente en, en, en, en algunos temas hacen referencia a, a su lucha. De hecho, vamos a presentar enseguida un tema en el cual él pues habla fuerte, como dice su, su, el tema, El tema es un tema de los años eh, 60, de año 1978, fue todo un hit. Y el tema que vamos a van enseguida seguida es Sgt. Loud, Ein Black, a Nine Pros. Some people say we got a lot of matter, some says a lot of nerve moving until we get what we deserve. We've been buked and we've been scorned. We've been treated bad, talked about, as sure as you moan. Just as sure as it take two eyes to make a pair. <laughs> Brother, we can't quit until we get our share. Say! do thing for ourselves. We're tired of beating our head against the wall and working with someone else. them someone else Look here there's one more thing I got to say right here now, now we're people we like the birds and the bees Every brother die on our feet We keep living on our knees. vamos a escuchar uno de los temas eh, icónicos de su, de su filosofía, de su lucha por los derechos de los negros. En eh, esta pieza pues el Coen grita, canta con mucha fuerza esta, esta música. Eh, vamos a escuchar a otro, otro tema en enseguida de, de los que pues también le dieron mucha fama de los grandes éxitos de James Brown, Y también es un, un tema muy alegre, muy muy movido. Y este tema que vamos a escuchar enseguida es el de Papas Got Brad A New Bag. Mm. amigos que les pareció es, este otro tema de el gran james brown james brown eh, pues tenemos un montón de éxitos que, que de hecho pues que buenos todos pero no hay tiempo de manera que abreviando un poco vamos a, a hablar ya eh, ya casi muy poco de, de la vida de, de james brown de su de su tremenda eh, vamos a ir eh, carrera que hizo ya que sí es, es muy larga es muy sobre todo muy anecdótica, tiene, vivió muchas cosas muchas situaciones eh, estuvo con varios grupos estuvo en, en, en diferentes en películas eh, dos o tres películas que en la que Al aparece una de las que se acuerdan ustedes de la, de la película de, de Bruce Brothers ahí hace una, una aparición también de hecho para cuestiones filmicas eh, Mac Jagger del Rolling Stones Le hizo tres películas documentales y películas con en las cuales eh, se lleva como como tema y como personaje a, a James Brown bien, vamos a escuchar otro tema más de, de James Brown el que vamos a escuchar ahora y el tema que escuchamos ahora es Cold Sweet Cold About your past Hemos escuchado los temas más del gran James Brown esta tarde, desde Radio Cartón, su emisora de jazz, desde Guadalajara, Jalisco, aquí desde la, la librería La Rueda. Amigos, pues tenemos más temas de nuestra eh, estrella de esta tarde, James Brown. Y este enseguida vamos a presentarles un tema que pues a mí fue una de los grandes, las grandes canciones que le dieron gran fama y que le dieron un extraordinario empuje sobre toda la música negra por lo cual eh, decíamos pues James Brown llegó a ser un gran ídolo en de, del de un ícono de la de la de la gente de color en Estados Unidos eh, de un líder, un guía, vamos a decirlo, hacer una persona con mucha influencia en la en la pues, en, en la etnia de color. De hecho, cuando Martin Luther King Luther King fue asesinado eh, James Van apareció en televisión haciendo un llamado a la calma, a la paz para pues para calmar los ánimos por la muerte de el asesinato de Martin Luther King. De ese tamaño era su influencia en, en la gente de su de su raza, de su etnia. Era muy respetado, pues era un negro que se había hecho a sí mismo, era rico, era famoso y pues millonario. De hecho hay un hay una anécdota que dice que en el año de 1969, en no una anécdota, sino que es un hecho real eh, firmó un contrato por por todos los derechos de su de su, de su música por un, por un monto de, de 100 millones de dólares de hecho cuando él, él fallece deja pues suena por una herencia de precisamente que de, de más de 100 millones de dólares que puso a, a sus descendientes a pues podemos decir a pelearse por el dinero no sé en qué quedó en que esa esa discusión pero dejó una gran fortuna a james brown Bien, pues vamos a escuchar otro tema más de, de James brown y el tema que vamos a escuchar es Sex Machine. Bien, amigos, hemos escuchado Sex Machine, también de los grandes éxitos de Elgram, James Brown. Abrimos de los años 60, en 1962, vamos a hacerlo más específicamente, también tuvo un gran éxito en otra pieza que, que fue icónica en su, en su carrera. Estamos hablando de Night Train, que es precisamente la pieza que enseguida vamos a presentarles. Así pues, escuchemos Night Train. ¡Muy bien! Thank you. amigos, que tal les pareció este Night Train de James Brown? Uno de los grandes éxitos también de, de los sesentas, en que pues James Brown de hecho brilló mucho en sesentas y setentas. Ya fue a principios de los 80s cuando ya empieza a declarar un poco la, la figura de James Brown. Y no tanto porque James Brown bajara su calidad o, o o no fuera interesante su música, sino que empezaron a salir nuevos íconos de la música. De la música de color, grandes como Prince, con michael jackson y una serie de pues de, de vamos y con musicales de, de la raza negra y que pues definitivamente eh, to tomaron un auge y por lo tanto también debido también a que james round empezó a, a decaer en el sentido de su de su box de su creatividad puesto que desgraciadamente lo alcanzaron problemas con, con las drogas problemas con la ley Y eso pues le hizo, le hizo de crear un poco bajar un poco su, su intensidad en en su, en su creatividad pero no obstante james brown decíamos fue pues homologado como el, el artista número 7 más grande de todos los tiempos bien pues vamos a empezar vamos a continuar con el nuevo un nuevo tema de, de james Brown, que es con el que prácticamente vamos a terminar esta esta pieza Y el tema con el que vamos a terminar esta, esta, esta tarde, perdón, es el tema uno de los grandes textos también de James Brown, que se llama Try Me. Y se acabó. Try Me, Try Me